Nous voici de retour, chers amis auditeurs de Mortis. Et ce soir, le programme, c'est un programme spécial. Un programme qui est une bouillabaisse. Une, un programme qui vous apporte des informations sur Haïti, et sur sa culture, sur sa situation, sur son système politique. Et tout vous vient aussi, et comme résumé, parce que.、Euh, Faire l'histoire d'Haïti, ce n'est pas, pas l'histoire d'une heure de temps.、Hein? Donc, nous vous disons merci. Donc, nous allons poursuivre le programme avec vous. Gardez l'écoute. On continue. J'aimerais vous dire aussi que la langue officielle en Haïti, c'est le français.、Euh, L'idiome officiel de la République de Haïti est français. Mais la plupart, 80, disons 99%, disons 100% du peuple haïtien, nous parlons créole. Nous parlons créole qui est une langue vraiment qui n'est ni français, ni anglais, ni espagnol, ni quoi que ce soit. Je l'appelle moi une bouillabaisse parce que. Et on peut se faire même ses paroles et, et la personne avec qui on parle va vous comprendre. Es una, es, una, es una mezcla de, de mucho, muchos idiomas de África, de, de inglés, de español, de portugués, de cualquier cosa. Así es el idioma uh, uh, creol. Por eso que es muy difícil para mí para traducir una canción realmente en creol. Es muy difícil. <ríe> Me cuesta mucho trabajo porque a veces a muchas personas. Palabras que t i e n e solamente el sentido en creol, pero no en otro idioma.、Mm, es muy raro, es verdad. Pero yo lo hago porque la gente me. Muchas veces, cuando estoy en la calle、eh, haciendo recolección de cosas para mandar por Haití, la gente me pide: ¿Pero señor, qué tipo de idioma está, habla esa gente? Yo le digo creol, pero me dice: ¿Qué es el creol? Entonces le tira dos, tres frases. ¡Ay, cómo se pone a reír la gente! No, yo no entiendo nada s í Pero yo quiero que usted Hace una Que usted r e c o n o c e a a l g u i e n Todos los haitianos, pobres, negros, de todo. Ellos, todos, la mayoría, mayoría vamos a decir, 80% de ellos manejan los cuatro idiomas. Usted puede ver en la televisión, te va a soltar una palabra español por aquí, una palabra de inglés por allá. Entonces, ellos tratan de defenderse en, en, el idioma, en los cuatro idiomas. La razón es: nosotros estamos a una hora 45 minutos de Miami, donde vienen los americanos. Nosotros compartimos la isla. Con la República Dominicana, donde 300, 400 mil haitianos viven más o menos todo el tiempo. Es una, eh, eh, eh, ¿cómo se dice? Va y va y va y viene, nosotros decimos en francés, va y venir, entre la República Dominicana y Haití. Por eso que nosotros, y la mayoría de la gente, sabe dos tres palabras del idioma. Y también el francés, que es el idioma eh, eh, oficial, y también el inglés, porque hay, Haití, a un tiempo, había mucho, mucho, mucho turista s de los Estados Unidos, canadiense también, que, que, que vienen a Haití, porque Haití hay muchas playas, muchos hoteles, hoteles. y la gente de Haití realmente. Pueblo mexicano, los haitianos son buena gente, buena gente, de corazón, pero a veces la, los gobiernos le, le, le tiran tanto sobre la, las, las cuerdas del el, el cordón que ellos son rebeldes, son.、Ah, no hay otra manera que explicar la, la, la, la, la expresión a veces. Brutales de los haitianos. Es porque ellos no les gusta lo que está pasando, pero no hay otra manera de expresarse que a veces en revoluciones, en matanza. y Es una frustración, yo digo. Pero, f r a n c i e r a m e n t e f r a n c i e ¿eh? r a m e n t e el pueblo haitiano es un pueblo magnífico. Los haitianos son dudos, los haitianos son tranquilos. Cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, los haitianos realmente es un pueblo. Por eso, que los canadienses les gustan los haitianos. Los franceses querían un pedazo de Haití otra vez. Los italianos quieren, los japoneses son en Haití. Los americanos. Hay una playa que se llama La b a l l e al norte de, de Capo Haitiano del, del país, que es una maravilla. Y hay una la playa. Pré de Cay, Le Plage, Pré de Jeremy. Haití es una maravilla, es una maravilla. Pero esos, esos gobiernos de ladrones que yo personalmente odio y siempre estoy peleando contra ellos, por eso q u estoy e afuera de mi país, no h a hecho nada por el pobre país. Solamente ladrones, solamente a robar, a robar, a robar. Que Dios bendiga ese país. Continuamos. Vamos a seguir.、Uh, hablamos de la economía, la historia de, la de, del descubierto de Cristóbal Colón. Vamos a hablar ahora mismo de, de lo que pasó con los haitianos、eh, antes de, de ser libres. A mediados del siglo XVIII, En Haití colonial, ocupado por Francia bajo un ferreo y cruel sistema esclavista, contaba con una población de 300.000 esclavos y apenas 12.000 personas libres, blancos y mulatos principalmente. Nosotros hablamos o s mulatos, los hijos de los franceses y de los negros. Y a ese tiempo, nosotros, el nombre que t e n í a e l l o s estaba AFRANCHI. Est e s el motivo f r a n c é s AFRANCHI. Un AFRANCHI es el h i j o de un francés y de una n e g r a e l AFRANCHI es el hijo de un c o l o n blanco y una, una, una negra. Y ese, ese niño o niña, como el papá es blanco y el francés, La, may la mayoría de la gente le mandaba a Francia a hacer sus estudios y después regresaba en, el, en la colonia uh, uh, de s a i n t o m é n Pero en el, el 14 de agosto de 1769 se habría producido en Bois Caimán. Una ceremonia del sacerdote vodú b u c h m a n fue el nombre del, del, del sacerdote vodú, que es considerada como el punto de la partida de la revolución haitiana. El largo proceso emancipador tiene por protagonista a François Domaine Toussaint Louverture. c Es t l e n o m de la revolución. t o u s s l o u v e r t u que con es conocido en h i s t ó r i a m o n s i e u se l François-Dominique t s l o v r t u quien entre 1793-1802 dirige la Revolución haitiana con sacacidad enfrentando a españoles, ingleses y franceses, hasta su captura, destierro y muerte en f r a n c i a l murió En Francia, en un sitio que se llama Fort de Jour. Fort de Jour es un fuerte en Francia. En 1803, Jean-Jacques de Salines, otro, también, otro、uh, protagonista de la independencia de Haití, Jean-Jacques de Salines vence definitivamente a las tropas francesas en la batalla de Vertières. La Batalla de Vertier. En 1804 declaró la independencia de Haití, proclamándose emperador. y En 1822 las tropas haitianas invadieron la parte oriental de la isla de la Española, que es ahora mismo la República Dominicana, que recubre que. r e c o b a r í a su independencia en 1844. La gran instabilidad política del país sirvió a Estados Unidos como pretexto para invadirlo en 1915 y ejercer así un control absoluta, absoluto hasta 1934. Pero. <ríe> Vamos a retroceder un poquitito. Tenemos primero los españoles, los franceses, aquí viene la independencia, aquí viene ahora mismo la, las botas americanas. Pero los haitianos nunca, nunca se dejan gobernar por otra, otros que, que son nosotros. Por eso que. Los sucesos siguientes reflejaron la p uña entre las autoridades mulatas y las masas populares afrodescendientes. Porque a ese tiempo también había los, lo que se llama la lucha de la raza: los negros contra los blancos, los. los Los negros también que odiaban a los mulatos porque los mulatos fueron los hijos de los franceses y de los negros. Entonces, los mulatos no sabían en, en qué campo dar porque el papá es francés y la mamá es, es africana. Entonces, ellos estaban adentro de esa, de esa sociedad,、eh, como se dice, navegando el sistema que estaba bien, bien difícil. Vamos a parar ahora mismo a escuchar otra música, también con un grupo haitiano, a ver cómo puede cambiar el estilo. Porque en Haití, vamos a hacer un a paréntesis ahora: Haití tiene el merengue, nosotros bailamos la cumbia, bailamos el vals, bailamos también el merengue, bailamos casi todos los. El, uh, los tipos de música que, que, que toca en el Caribe. Pero a un tiempo había un ritmo muy haitiano que se llama el c o m p a d i r e c t que usted va a escuchar durante el programa de esta noche. Vamos a hacer una pausa ahora mismo para escuchar esa música. Regresamos en el 1957.、Uh, déjame decir que usted, estoy ahora mismo haciendo una compilación bien rápida de una historia bien corta de, de Haití para que usted más o menos pueda entender dónde estamos, de dónde vienen v i e nosotros e n n y etc. En 1957 fui elegido como presidente François Duvalier, conocidos m o o c popularmente como Papadoc, que gobernó dictatorialmente con ayuda militar y financiera desde Estados Unidos, como siempre, y que en 1964 se hizo proclamar presidente vitalicio. Quiere decir que él estaba presidente hasta la muerte. Nadie le puede suceder, no hay elección, nada de eso. Él está el jefe y ya, punto final. Su hijo Jean-Claude Duvalier, nene Doc, le sucedió en 1961 cuando se murió el papá. En enero de 1986, una insurrección popular le obligó a exiliarse. Y el ejército se hizo con el control del poder. Y ya se acabó. Mediante la formación de un Consejo Nacional de Gobierno, presidido por el general Aninafi, que fue también un mulato. En enero de 1988, haciendo a la presidencia Leslie François Manigat. Pero fue dispuesto en julio del mismo año. Por Nafi. Uno le pongo, el, otro, el mismo lo saque, y es un desastre. ¿A quién derroco Prosper Abril? ¿O otro o militar, es militar contra militar. Tras una presidencia provisional de Herta Pascal, que fue una muchacha bien inteligente, que fue abogada, que también se subió al poder. Entonces, nosotros tuvimos militar, Estúpido, bobo, inteligente, negra, blanca, blanco, mulato, militar, mujer, todo. Para, para que usted tenga una idea de, de, de, de, de por qué estamos así. Despuesta de por un golpe de Estado, j e a n b é a t r a n d Aristide fue presidente electo a partir de febrero de 1991. ¿Por qué? Porque el pueblo haitiano a ese tiempo tenía hasta la boca, hasta la, la, hasta la nariz, no podíamos. Entonces, como ese señor fue un sacerdote, todo el mundo le, ha, le da crédito para ser viable como fue presidente. Madre mía, ese señor, ese presidente, ese sacerdote. Fue el peor, peor, peor presidente que nosotros h a conocido después de Duvalier. Como sacerdote, deja la iglesia, se fue a casarse, tiene hijo y en siete meses se hizo una fortuna de 800 millones de dólares. Imagínese. n a r i s i d fue presidente electo a partir de febrero de 1991, siendo también después depuesto tras una grave crisis interna en el año 2004, que incluyó violentos episodios que culminaron con la ocupación de Haití otra vez por los cascos azules de la ONU. En el 2006, René Preval sube al presiden al como presidente del país. Llegamos al final del programa de hoy, pero hay tanta cosa que decir. Y yo voy a pedir perdón a todo el pueblo mexicano, a toda la gente de Mochis, para mi español tan, tan malo, tan malo. Pero. Estoy tratando de hacer m e posible para hacerme entender, pero yo sé que usted tiene corazón. Y por favor, no se ríe de mí, ¿ok? Para enseñar a usted cómo el pueblo haitiano le gusta mucho a los mexicanos, vamos a terminar ese programa de hoy: El tren de la música, e l tren de la música, con una interpretación de una orquesta bien conocida en Haití. Y yo no voy a decir la, la, el nombre de la canción, usted lo va a reconocer. Es como. o c o m o se dice? Es、uh, un homenaje al pueblo mexicano. De una música que todos conocemos, que todos nos amamos, hasta los haitianos. Yo v o s s o u e a i t o un buen día, yo v o s dis bonsoir, a la semana próxima, en la video. La meilleure station de Los Mochis et de, du nord de Sinaloa. 820 AM, amplitude modulée, la radio de l'Université de l'Occident, la radio UDO qui émet à Mochis et qui vous présente, et plutôt qui vous a présenté ce soir, le programme Le Train de la musique. Écoutons cette musique de, du groupe haïtien. Et je vous dis encore une fois merci, bonsoir et à dimanche prochain hein, à continuation. Merci, buenas noches.